Sí, sí, sí, eso es uh, Barbarine's Begin at Home De los Smiths Porque este programa, señores, este transistor Va dedicado a los años 80's Y qué mejor que iniciar con una rola como la que estamos escuchando Buenos días, buenas tardes, buenas noches Lo que sea que esté pasando por allá donde nos estén escuchando Ya sea en la compu, ya sea en el iPad Si es que son acá mucho, de mucha lana, va. Ya sea en su teléfono celular, porque por ahí también nos pueden escuchar No importa por donde sea, lo interesante es que estén dispuestos a escuchar cosas como las que vienen Porque vamos a empezar este transistor con Planet Earth de Duran Duran Solo aquí en el transistor, donde más señores Durán y Planet Earth, como no con todo gusto, que buena rola de por ahí de los años 80, para ser exactos, el 81. Por ahí, el 2 de febrero, sale el uh, disco de Durán Durán que se llama Durán Durán. <ríe> eh, ahí sale Planet Earth. Como les decía, muchachos, este transistor va a estar dedicado a música de los 80's. Decidimos comenzar con esto porque es bueno, es una rola muy representativa de esta corriente que se abre en estos años que se llama el New Romantic. Dice, es, es como que la primera rola que explícitamente la reconoce como tal, como corriente. Dice en una de sus líneas, uh, like some new romantic looking for the TV sound. Entonces, a partir de esto, y bueno, como ya se conocía, se identifica como... una corriente que se llama New Romantic que se deriva obviamente un poquito del rock y un poquito del pop donde, de donde salen pues grupos como The Outfield o como The Alan Parsons Project o pues también incluso incursionó por ahí el mismísimo Rod Stewart pero bueno dejémonos de estas cosas porque había otras bandas también que eran apegadas un poquito más al rock dentro de este género de los ochentas por ejemplo esto que escuchamos que es Tom Sawyer, que se viene a continuación, The Rush, solo aquí en Transistor, solo aquí en Kibo Radio, señores. fue Tom Sawyer de esta banda canadiense Rush obviamente inspirada en el personaje de Mark Twain aparece en el tracklist de Moving Pictures que salió en el año de 1981 el 28 de febrero para ser exactos ¿no? se graba en el año de los 80 y en el 81 se va hacia adelante fíjense que está tomada como una de las Mejores, yo diría que la mejor rola de Rush. Eh, fíjense que junto con, obviamente Between Son and Moon, Test for Echo, son como que las tres que eh, le pegan mucho más eh, de esta banda canadiense. Salió esta canción en unas vacaciones ahí de verano en Toronto. Eh, Sobre todo por parte de Ronnie Hawkins. Es como que un, una conjunción entre letras y música de Ronnie Hawkins y Alex Lifeson. Qué buena rola. Es eh, muy, muy, muy buena. Fíjense muchachos, muchachada. Que la próxima, en los próximos días el América seguramente estará, el Club América seguramente estará en la liguilla y seguramente estará jugando en el majestuoso estadio azteca excepto por una banda que va a evitarlo, ¿no? va a estar ocupando este recinto si sí, es de lo eso que están escuchando New Year's Days de YouTube y ahorita le seguimos en el transisto señores No, no, no, no, es eh, esto alfa, no, es el transistor de que radio Y es que escuchamos New Year's Day, o oh, bueno, todavía alcanzamos a escuchar por ahí New Year's Day de YouTube Uno, porque se va a presentar en los próximos días aquí en el Distrito Federal, en el defectuoso Y otra porque realmente New Year's Day es una de las canciones más representativas de los años 80. E incluso, según la eh, revista Rolling Stones, es una de las eh, 500 mejores canciones de toda la historia. Así mi poncho. Seguramente está por debajo de Tres veces te engañé de Paquita y de La Puerta Negra de los Tigres. Como sea, New Year's Day, una rola que viene en el world. ...que fue por ahí pues... Eh, ...impuesta, que fue... ...lanzada al mercado en el año del 83... ...pues... ...representa una de las... Eh, ...rolas... ...pues eh, más cañonas... ...de... ...los años 80... ...pero siguiendo con este... ...con este lindo trayecto... ...por otra vez los años 80... ...porque fíjense que recibimos... ...una respuesta bastante favorable... de parte de ustedes los que lo escuchas hacia ese especial que vamos a sacar de los años 80 y por eso como que nos fuimos un poquito más poperos esta vez pero vamos a a, a, a tocar a continuación a una de las bandas eh, que más le gusta a mi cuate el Michael el Michael Contreras le mandamos un saludo que hay a ver quién lo lo puede ver porque parece que lo tiene secuestrado Tiene secuestrado no sé quién, igual y el Chapo. Pero bueno, para él y para todos mis cuates del IMP, del Instituto de Mercadotecnia y Publicidad, para todos los archerianos, para toda la gente del Distrito Federal, del Distrito Federal, del defectuoso Por Some Around Me de, de Eso es lo que vamos a escuchar a continuación solo en Transistor en este especial de los ochentas. Some Sugar On Me de Deathly Park de esta banda británica que lanza este sencillo en el año de 1987 eh, y luego luego se fue al número 2 de Billboard Hot 100 del álbum Hysteria señores, muy bueno muy bueno, tal vez el más caro eh, bueno, según los datos que por acá tengo el, el disco con más con mayor costo y producción de toda la historia Imagínense, para el 88, el eh, estrella ya se había vendido como... más o menos algo de 3 millones de copias. Y aún así todavía no sacaban el costo. O sea, todavía no recibían o sobrepasaban el costo de la producción del disco. Imagínense. Así que pues, eh, Deathly Park tuvo que hacer ese... Eh, un... como video. Eh, un nuevo promo de videoclip de un concierto. Para por para Some Sugar O' Me Que fue su segundo sencillo Este disco Y obviamente de ahí Pues eh, Prácticamente se da a conocer Como en el número uno De este En Estados Unidos Por más o menos 73 días Que buena onda ¿no? Esta, esta rola porque fíjense que También algo muy interesante Es que esta rola Y fue Joey Elliot El que Bueno como que Tenía ahí unas Hondurrias Y esta rola salió Precisamente en un cafecillo Cinco minutos Porque decían Que pues, necesitaban una rola Que enganchara a la gente Y hablando de rolas que enganchan a la gente Love song De The Cure señores Una rola dedicada, como no, con todo gusto Para todos mis cuates Y todos ustedes, señores Les digo Love Song de The Cure Revenzamos para platicar de ella I will always love you. Sí, señores, esta rola no, no, no, no, no. Como no dedicada para todos ustedes y para todos los que lo escuchas y como no dediquen la, señores. Fíjense que hay una curiosidad, una básicamente una curiosidad con esta rola. No se ponen de acuerdo si es love song, hace una palabra love song o love song. No se ponen de acuerdo. Salió al principio como Love Song en el single, después en el Disintegration en el 89 y 21 de agosto, por cierto un día, un año, perdón, justo después de que su servilleta naciera, hombre, día ya increíble. Mochense, ¿eh? El próximo 21 de agosto. Jeje. En el en el Disintegration sale como Love Song y de nuevo en el este en el Gaylord. Sale como love Song. No se ponen todavía de acuerdo Pero lo, en lo que sí podemos estar de acuerdo todos Es que es una rola Increíblemente chipocles Muchachos, yo soy Juan Mendoza Es un gusto Un placer ¿Qué digo un placer? Es una satisfacción orgásmica El haber estado con ustedes En esta emisión del transistor de los años 80 Obviamente nos hacen falta Muchísimas rolas, muchísimos grupos Y me encantaría que ustedes me dijeran cuáles son Coméntenle, únanse a Facebook y Twitter. Yo soy Juan Mendoza, ahí nos vemos señores. Ahora sí, ya si quieres puedes decir lo que quieras. Simón, Simón, si estaba cargado hombre.